en línea varios temas para dialogar con él. José, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. José, bueno, consultarlo. Eh, hay varias cosas para, para preguntarle. Vamos a comenzar quizá por uno de los avances más importantes que se ha registrado en el día de hoy y que tiene que ver con eh, el comienzo de las tareas de las cámaras de, de, de seguridad o por lo menos la capacitación. Ya se, se puede ver algún tipo de imagen, ya la gente comenzó a trabajar. Sí, efectivamente. En el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado, que para fines de, de agosto vamos a, a tener este avanzada la instalación del sistema de monitoreo y del centro de monitoreo y las cámaras de seguridad en la, en la ciudad, estamos este, hoy comenzando con la capacitación del personal. Eh, personal que va a estar a cargo de la de, de, de monitorear este las las cámaras y del personal que tiene la responsabilidad justamente de, del manejo del, del personal y de, y de las propias cámaras de seguridad en la ciudad ¿no? bien bien cómo ha sido esta esta primera jornada ha, ha podido pasar por el centro del monitoreo ver justamente cómo están trabajando Hoy, hoy no, eh, hoy pasé, estaba, estaba la gente comenzando el proceso de capacitación, estaban recorriendo después los lugares para tener una visualización física de, de dónde están ubicadas las cámaras para que, más allá de lo que las cámaras le muestran, la gente tenga claramente ubicado el, el lugar que están este, en condiciones de monitorear cada cámara por, por las, las características de cada una de ellas, que son este fijas o, o domos, es decir, que abarca un, un sector más amplio eh, y, y demás. Pero esto es parte del, del proceso que tiene la gente que, que llevar adelante y, y bueno... Y ver cómo responde en, en este proceso, justamente en esta etapa de, de capacitación y prueba de la, de la gente. ¿no? Bien, José, ¿cómo se está se va a, a justamente a implementar esto de las cámaras? Ahora en este momento no están puestas las 32, aún falta todavía un, un poco más para esta primera etapa. Sí, nada, no, pero está tirada toda la, digamos, se ha, se ha establecido toda la, la fibra óptica ya el fin de semana están 23 y la otra semana están las 32 funcionando. Bien, se prevé que esto se amplía justamente, la provincia ha enviado cierto, cierto presupuesto, ciertas, uh, ciertas cámaras también, ¿no? Ayer acordamos con el ministro, hace un rato eh, nos enviaron el, el mail con el borrador de, de convenio para firmar la barría Junín y Pergamino, eh, que justamente vamos a estar este incorporando 10 cámaras a, a costo de la provincia de Buenos Aires para, para hacer una, una segunda etapa en el caso nuestro, que ya teníamos decidido, o sea que vamos a, a poder estar avanzando sobre fin de año seguramente con, con más cámaras y que nos va a permitir monitorear eh, otros sectores de la, de la ciudad. Bien, eh, justamente, bueno, eh, en lo técnico, digamos, hemos repasado bastante todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de, de estos aparatos. En, en lo teórico o en lo legal, ¿hay alguna parte flaca de la ordenanza que el Consejo Deliberante va a tener que, que ajustar o, o algo que usted va a tener que ajustar por decreto? No, nosotros hasta que no salga la ordenanza... ...es posible que cuando comience efectivamente el monitoreo... Eh, ...tengamos que resolver bueno la, la ordenanza o un decreto... ¿no? ...y ver cómo, cómo regulamos esto. Eh, hemos estado Sé que el Consejo Deliberante está analizando esto... ...está trabajando en esto y soy respetuoso. estuve Estos días hemos estado reunidos con el presidente de la Comisión de, de Seguridad... ...con el doctor Aramburu. Eh, más o menos me, me estuve informando... ...respecto al avance de la redacción de la, de la ordenanza... ...también lo sé por nuestros concejales... ...pero pero bueno, es facultad de consejo... Y... Y, y lo dejo en manos de ellos y, te, y, y veremos qué es lo que termina sancionando el Consejo Liberante, no Bien, José, vamos a pasar a, a otro de los temas que, que también ha tenido, no sé si en vilo a la ciudadanía, pero sí que ha llamado mucho la, la, la atención y que tiene que ver con El robo que ha sufrido el, el Palacio Municipal eh, justamente desde de, desde el ejecutivo nos habían dicho que no iban a hablar hasta que la justicia no se exprese. La justicia en parte se ha expresado porque ayer hubo allanamientos y que podrían haber estado relacionado con el secuestro de algunos objetos que se podrían haber utilizado para para cometer este este hecho. ¿Qué es lo que lo que dice el municipio con respecto a este robo? Pero a nosotros nos parece un robo Con, con absolutamente extraordinario que, que, que se asalte un palacio municipal ha pasado en otros lugares también y, y la verdad que nos resulta absolutamente llamativo por la repercusión además que estas cosas significan, Ajá. así que obviamente que eh, ayer lo, lo estuve conversando con el jefe de, de policía de la provincia, justo en ese momento se estaban haciendo los allanamientos acá reconozco la labor inmediata de parte de, de la policía para, para avanzar en las tareas investigativas tareas que no se agotan en, en esta En, en, en saber quiénes son y determinar quiénes pueden haber sido los autores materiales de derechos, sino también en, en conocer toda la inteligencia previa que hubo para poder realizar un un robo de esas características. Esto eh, sin duda falta eh, y y la municipalidad y nosotros particularmente y personalmente vamos a estar atrás de la causa para saber qué es lo que cómo se puede avanzar en ese sentido ¿no? José, muchos, eh, mucha gente en la calle no, no, nos ha comentado que por ahí le, le llamó un poco la atención eh, el trato hacia el funcionario responsable del, del área, ¿esto es lo que se hace habitualmente en, en rutina, suspender a quien estaba a cargo de, de, de este lugar? Mira, la ley orgánica, el reglamento de contabilidad y todas las normativas emanadas del Tribunal de Cuentas lo hace el responsable del, de la guarda del dinero del, del Tesoro Municipal razón por la cual y eh, la suma de dinero además sustraída es este significativa esto requiere una investigación administrativa obviamente uh -huh. que, que no está entera de juicio la, la honestidad de, de, del funcionario separado del cargo y, y es una, una decisión que tenemos que, que tomar obviamente para, para poder avanzar en la investigación administrativa este, eh, determinar eventualmente las responsabilidades que haya y elevaron ¿no? al consejo deliberante el pedido de, de remoción del funcionario el funcionario fue suspendido verdad Exactamente. Bien, bien, perfecto. José, el último de los temas, y ya le agradecemos mucho por por la entrevista y por por bueno las ganas de, de charlar un poco de todo, tiene que ver con el veto a, a la ordenanza de elección de, de delegados. ¿Por qué se, se vetó esta ordenanza votada por por el Consejo? Mira, nosotros durante los últimos, diría, 10, 15 o hasta 20 años de gobierno de mi padre, tuvimos que... Tuvimos una crítica política permanente de que el Consejo Deliberante era avasallado por algunas decisiones que tomaba mi padre, que eran decretos que avanzaban sobre facultades del Consejo Deliberante. Y la verdad que el Consejo Deliberante vuelve a reiterar algo que yo había sido vetado por mi padre, que es un avance sobre las facultades del, del Intendente. Eh, si quieren proponer sistemas de delegación, de perdón, de elección popular de delegados, y demás, lo que tienen que hacer es modificarla, y muy simple. Cladera fue ocho años senador. Lo conozco perfectamente, su trayectoria legislativa. Nunca se le cayó eh, un proyecto que propusiera una modificación legislativa a la Ley Orgánica de las Municipalidades y que planteara la elección popular del delegado, con lo que esto significa la corresponsabilidad fiscal de los de las delegaciones, etcétera, etcétera, si no se puede estar desmembrando la administración municipal sin la cor correspondiente corresponsabilidad fiscal, con lo cual es un tema para el análisis legislativo, pero no son facultades del consejo deliberante sustraerle las facultades que la Ley Orgánica de las Municipalidades pone en cabeza y responsabilidad del intendente. Con claro. todo eso, simplemente así Sí, igualmente eh, casi sería eh, enfrentar a parte de las comunidades con, con los funcionarios comunales centrales, dándole la posibilidad de elegir a alguien y no dándole los fondos a este alguien para que desarrolle su tarea, ¿verdad? No, yo no, a ver, no un juicio de valor sobre la, por eso digo, eh, no hago un juicio de valor sobre la institución de la, delega, de la elección o no del delegado, cada uno si si fuera legislador estaría discutiendo esto, ahora como soy intendente mi responsabilidad es manejarme dentro del marco que, que la ley orgánica impone la responsabilidad de los intendentes y quienes han sido legisladores como, como el caso de Cladera sabe perfectamente que si él hubiera querido alguna vez proponer la elección popular de los delegados tendría que haber modificado la ley lo conoce supongo que, que la ha leído la ley orgánica eh, y sabe perfectamente esto así que me parece que no eh, que no es un tema para andar dando vueltas ya hay fallos de la corte ha habido conflicto de poderes es una es un dispendio de energía institucional absolutamente innecesaria y que creo que tiene un componente demagógico absolutamente gratuito bien tienen legisladores que lo propongan a la legislatura y se analiza oportunamente, punto. No no el tema que, que en realidad no son facultades del consejo deliberante sustraerle facultades al, a propia del intendente. ¿Qué pasa, José, si esto resiste el veto en el consejo deliberante? Mira, ya hay un conflicto de poderes resuelto en la corte hace creo que no menos de 12 años. Ajá claramente, en contra de, de, del avance de los consejos deliberantes sobre la elección de funcionarios por parte de los intendentes. Me parece que eh, a veces se gasta energía y los consejos deliberantes tienen funciones propias, un montón de responsabilidad y tienen que usarlas, pero cuando avanzan sobre la facultad del consejo deliberante, me parece de, perdón, del intendente, me parece que es innecesario, no, no, no tiene sentido que se gaste esa energía institucional, e inclusive que pongan ante, a nosotros ante la obligación de ir a un conflicto de poder ante la Corte. Ya lo tiene resuelto jurisprudencia firme de la Corte de la asesoría letrada de, la, de de Asesoría General de Gobierno en la provincia, me parece que es innecesario, sinceramente. Perfecto. Eh, Intendente, bueno, le agradecemos muchísimo por, por esta nota y por haber hablado de, de, de varias cuestiones que en realidad la, la ciudadanía se está preguntando en la calle y son temas de, de, de, de hondo interés. Eh, sacándolo, corriéndolo un poquito de tema, porque ya se viene esta información aquí, ¿va a haber el partido de volei ahora a Pueblo Nuevo? Sí. Ahora ver el partido gole, sí, exactamente. Mira, hola barría están pasando además de estas cosas que que nos pasan y que a veces hay que que responder y obviamente ...preocupan a la ciudadanía... ...también pasan muchas cosas importantes... ...la Barriga va a tener este partido de gole... ...que es que es sumamente importante... Eh, ...que tiene que ver con la presencia de una selección nacional... ...la semana que viene... ...creo que está luego la otra está jugando... ...una selección sub-20 en, en nuestra ciudad... ...estamos comenzando la Feria del Libro... ...va a comenzar... Eh, la, ...la muestra de cine... Lucas de Mare también este mes... ...y tenemos de acá a fin de año una actividad... Eh, ...que va a tener a la Barriga por epicentro... ...de, de muchas actividades populares, masivas inclusive algunas que vamos a estar anunciando esta semana ya para para el mes de noviembre que va a ser el mes obviamente del festejo del aniversario de la ciudad y, y tenemos una ciudad en marcha, en marcha con con obras y concreiones más allá de, de las palabras y los debates políticos a veces que eh, que atraen a la, a, a la política pero que tienen a veces una distancia eh, sumamente importante con lo que le pasa a la gente y la verdad que estamos trabajando habla de las cuestiones que, que nos pide la gente el pavimento el agua eh, cuando podemos hacemos cloaca estamos trabajando en obras que, que van a marcar una ciudad absolutamente distinta a la que teníamos allá por el año 2007 cuando me tocó asumir a fin de año la, la responsabilidad de ser intendente. Así que uno pone la cabeza más en eso pero a veces es bueno que el intendente dé las respuestas a, a hechos y cosas como la que me están planteando ustedes. no Bien, José, ¿hay algo para el aniversario? Sé que son muy reservados al respecto. ¿Hay algo ya planeado para para el aniversario, para la fiesta de la Olavarría? El año pasado fue impresionante con, con la mosca y 40, 50 personas en el parque. ¿Ya hay algo pensado para este año? La idea es avanzar con, con trasladar eh, posiblemente la fiesta de, del aniversario de la Barriga al Parque SBR porque nos ofrece con, con la iluminación que va a estar terminada para ese momento eh, la posibilidad de un aprovechamiento de un lugar eh, mucho más amplio mucho más cómodo para la gente y que va a tener un, un espacio de recepción de la, de la actividad durante todo el día mucho más cómodo. Intendente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, sean muy amables. Hasta luego. La palabra del Intendente José Severi hablando de eh, varias cuestiones, eh, algunas eh, de las que les gusta hablar a...